señalizaron la propulsora del Grupo Techín como un sitio de memoria. El acto se dio en la entrada ubicada en Almirante Brown... ...donde se realizó la reposición del cartel que marca a la firma del Grupo Techín... ...como una de las tantas empresas con responsabilidades en los delitos de lesa humanidad... ...cometidos por la última dictadura cívico-militar. La jornada sirvió también para recordar una fecha importante en la historia de la fábrica... ...cuando en medio de un conflicto que duró varios meses... ...se pudo conformar una comisión interna de los trabajadores. Branser encabeza la primera del fútbol femenino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Muy buenos días para todos y todas Se jugó una nueva fecha de fútbol femenino En la primera división En la fecha 7, bransen Derrotó 3 a 0 a Everton Y son las punteras del campeonato En la segunda división, zona 1 Deportivo Curtidores le ganó 7 a 0 a Cricatela Y son las punteras En la zona 2 tiene dos punteras Gonet, que derrotó 1 a 0 a Cruzucuatiá Y las chicas de Estrella de Berizo Que golearon 6 a 1 a Ringuero Un servicio que informa más cerca. La provincia aumentó un 60% el valor de todos los planes y programas sociales. Este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof anunció aumentos del 60% en programas sociales que están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Lo hizo en Casa de Gobierno junto al Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y la Subsecretaria de Política Social, Juliana Petreine. Se aclaró además que el aumento del 60% se aplicará también a los convenios que el organismo tiene, con instituciones que brindan asistencia a niños, niñas y adolescentes, entendiendo las necesidades de cada destinatario. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.